gracias hermano, vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a buscar en el libro de Génesis donde hemos leído en forma devocional y vamos a continuar la lectura para tener el pasaje completo de la predicación esta mañana. Capítulo 28, libro de Génesis, vamos a leer ahora del versículo 10 al versículo 22, estemos en pie por reverencia a la Biblia uh, La manera de expresar nuestra adoración al Señor uh, desde luego es en actitud reverente y la palabra de Dios es tan digna de nuestra reverencia. Vamos a, a seguir leyendo alternando del versículo 10 al versículo 22. Es el pasaje central del mensaje de esta mañana sin perder el contexto que ya leímos en forma devocional. Salió pues Jacob de Berseba. Y fue a Arán. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y, de y, y, a a no y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. No ser, no e hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, sí. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Te damos gracias Dios en esta mañana, que bueno eres al permitirnos levantarnos, acercarnos, aproximarnos a este lugar y en la congregación de nuestros hermanos, unirnos para darte adoración. Ayúdanos Dios que la alabanza que hemos llevado sea grata delante de tu presencia. Y ahora Dios también, a nuestra actitud, sea reverente, sea atenta, sea humilde, para que podamos tener un corazón sensible a la voz tuya. Necesitamos que nos hables y necesitamos oír. Pedimos Dios que uh, se conjuguen a estos dos elementos ahora mismo, en esta mañana, y podamos salir de este lugar edificados. Nos encomendamos en tus manos, pedimos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Ha sido muy interesante seguir uh, la lectura y también la enseñanza del de libro de Génesis desde el capítulo 12 hasta el capítulo 27 que vimos, uh, aunque fuera en la sola introducción del mensaje el jueves pasado, y podamos continuar ahora en el capítulo 28 de esta, esta mañana. Y como podemos ver... Uh, La vida de, de, de Abraham, de Isaac, de Jacob, no es muy diferente entre, entre ellos. Y no es muy diferente la vida de ellos a la vida nuestra. Especialmente en lo que se refiere a tropiezos, a, a fracasos. Y muchas veces a, a causa de los fracasos pensamos nosotros pues que no hay remedio, que no hay esperanza. Nos sentimos frustrados y muchas personas uh, se alejan del Señor y el argumento es que precisamente no creen que haya reconciliación con Dios porque lo que han hecho o por cuanto se han alejado los mantiene sin esperanza. Pero lo que vamos a ver en esta mañana uh, nos ayudará seguramente a, a observar qué es lo que siempre debemos hacer la persona de Dios y ver cómo la gracia de Dios es mayor. que nuestra rebelión. El tema de esta mañana que vamos a desarrollar ahí en su boletín, si ya lo tienen a mano, es religión o relación con Dios. Religión o relación con Dios. Ambas actitudes uh, son desde luego actitudes que denotan piedad. Y algunas veces pensamos nosotros que los hechos y los actos religiosos nos acercan a Dios y nos dan más conocimiento de Dios. Y puede ser algunas veces así, pero no siempre será así. Vamos a ver cómo, en verdad, una, una buena, una correcta, una intensa, una íntima relación con Dios es lo que nos va a dar un mayor conocimiento de Dios y un mayor conocimiento de Dios nos va a dar, desde luego, una mayor fe para creer en Él. Es bastante obvio eso. Si nosotros conocemos algo, en, en, entre más le conocemos, más confiamos. Entre menos conocemos, menos confiamos. Esa es una reacción bastante, bastante natural. Entonces vamos a, a, a la luz de este título a recordar o a reconocer la proposición del mensaje para esta mañana. Porque Dios es real. En verdad Dios es real. Si alguno se acerca a él debe creer que le hay. Porque Dios es real debemos responder a sus demandas en base a una relación personal y no a una práctica ritual. Nuestra respuesta a Dios debe estar basada en, nuestra, en nuestro conocimiento desprendido de una relación personal y no solamente debe caer en la rutina de una expresión ritual o religiosa. Y eso lo vamos a ver, como dije, a la luz de este pasaje. Vamos a ir al bosquejo y ya en el bosquejo ah, llegamos al punto número uno ah, del sermón. Vamos a ver en primer lugar... El engaño de Jacob y su exilio. El engaño de Jacob y su exilio. Como decíamos el jueves pasado, el engaño de Jacob no es atribuido solamente a Jacob. El engaño de Jacob como, como hijo de una familia es el, el resultado De, de un engaño inducido también, y vamos a decirlo de alguna manera, de un engaño enseñado y de un engaño para el cual Jacob había sido entrenado. Desde muy pequeño, sin que él hubiera tenido siquiera alguna cosa que ver, ganó el aprecio y ganó el afecto mayor de su madre, mientras su hermano Esaú ganaba el afecto de su padre. Las razones que fueran no son eh, en verdad relevantes, lo que sí es relevante en este uh, en este pasaje es el hecho de que Isaac y Rebeca tenían sus preferencias, y las preferencias que ellos tenían respecto de sus hijos tarde o temprano les iban a, a cobrar una factura grande. Lo cierto es que uh, en el afán de expresar el afecto. a los hijos. Muchas veces a, hacemos cosas que, que no pensamos, que no calculamos en los riesgos y en las consecuencias que pueden producir. Y ahí tenemos nosotros, Rebeca probablemente sabía que el hijo sobre el cual recaía la promesa y la bendición de parte de Dios era sobre su hijo menor. Ella había tenido esta revelación de parte de Dios. Ella había tenido la experiencia de que en su propio seno había, como ustedes eh, recuerdan bien, una lucha intensa entre sus mellizos Que estaban todavía por nacer, y ante su temor y ante su preocupación, diciendo para qué quiero vivir si, si, si en el en, en mi seno llevo dos patriarcas de dos naciones que van a contender entre sí, y el Señor le explicó exactamente lo que había pasado, lo que había de pasar. El Señor le dijo Mira hay dos naciones en tu seno, y el mayor servirá al menor. Y como hemos repetido, eh, y, y también hemos visto la repetición de la historia, Rebeca estaba ansiosa porque su hijo amado, su Jacob, recibiera la bendición de parte de Isaac. Isaac, dice la palabra de Dios, ya era un hombre viejo. Nos hace pensar eso en lo natural que es. que se vayan mermando las habilidades y las capacidades uh, de los padres. Y a veces, hermanos, uh, cuando, cuando somos padres jóvenes, argumentamos que no tenemos experiencia para conducir a los hijos, para guiarlos de manera correcta, y entonces nos justificamos en el hecho de que no teníamos preparación, éramos muy jóvenes, no tenemos experiencia. Y cuando finalmente llegamos a tener experiencia, nos hacemos viejos. Y por viejos, perdemos habilidades y capacidades. Y, y, y la Biblia dice, e Isaac era viejo. Y en su condición de vejez, dice la palabra de Dios, noten ustedes, a versículo 1, capítulo 27, aconteció que cuando Isaac envejeció, ¿qué cosa? Sus ojos se oscurecieron. Quedando sin vista. Esto es algo que el libro de Eclesiastés nos recuerda cuando nos dice acuérdate de Dios mientras tienes fuerzas, ¿verdad? Mientras estás en la plenitud de tus capacidades antes que lleguen los años y los días en los cuales no tengas el contentamiento, la habilidad y la capacidad de poder hacer las cosas de manera mejor y de forma más correcta. Isaac era viejo y aprovecha esa circunstancia Rebeca, su esposa y Jacob, su hijo menor. Y se produce como como podemos ver, inciso A, estamos viendo el engaño de Jacob y su exilio, y vamos a ver en el inciso A la estrategia de Jacob y Rebeca contra Esaú. La estrategia. No debería haber estrategias. Porque las estrategias, hermano, generalmente generalmente se dan en una en una situación, en una condición en donde Eh, en donde hay, ah, desde luego, una batalla, donde hay una, una guerra, donde hay un conflicto, donde se puede anticipar resultados porque, ah, porque se está en cierto riesgo. Es válido que haya estrategias en la guerra, pero no las debería haber. En la familia, mayormente para dividir la familia. No las debería haber. Si hubiera alguna estrategia sería de la familia contra los enemigos de la familia, pero no de la familia contra la propia familia. Cuando el libro de los Salmos habla acerca de los hijos, dice, dice la palabra de Dios que, que es bienaventurado el hombre que llena la aljaba de ellos, porque cuando él viene a la puerta de la casa y sus enemigos se presentan allí, no es avergonzado, y no es avergonzado porque la familia está unida. No es avergonzado porque los padres tienen como un equipo de su lado a sus propios hijos. Pero una familia dividida, tarde o temprano, es avergonzada. Y Rebeca y Jacob forman un bando de Isaac. y Esaú, forman otro bando. Y Rebeca uh, escucha la conversación que tiene Isaac y Esaú. Y hermanos, me parece también que Isaac tiene una estrategia, porque no le sorprende a usted que Isaac sabiendo que lo que Dios había dispuesto es que el mayor sirviera al menor, ¿a quién quiere bendecir Isaac? al mayor, contrariando el plan de Dios. El gran Isaac, ahora está Isaac uh, pretendiendo ganado por el afecto natural, por la emoción, por el sentimiento, está moviéndose antes que por el entendimiento y este es un problema que enfrentamos y es una de las razones que explicamos por qué cometemos tantos errores, porque nos guiamos más por las emociones que por el entendimiento. Isaac está actuando en la emoción del afecto. Y en la emoción del afecto está pretendiendo dar la bendición a Esaú. Que él sabe que esa bendición le corresponde a Jacob. Por un lado. Pero por otro lado tenemos a Rebeca. Y Rebeca escuchó la, la conversación entre Isaac y Esaú. Isaac le había dicho a Esaú, ve al campo y, y caza a una presa y, y, y la preparas en, en el guiso que a mí me gusta y me lo presentas para bendecirte. Y Rebeca dijo, pues, tengo que hacer algo. Y no es extraño que, que ella no pudiera hacer algo, no correspondía a Rebeca como la esposa ayuda idónea de Isaac, acercarse a Isaac. Y decirle, viejito, aunque estás muy viejito. Recuerda que Dios ha dicho que el mayor sirva al menor. Yo sé que a ti no te agrada. Y yo no lo entiendo. Pero esa es palabra de Dios. Pero no es esta la actitud de Rebeca. No es eso lo que ella hace. Lo que ella hace es diseñar una estrategia y poner de acuerdo a su hijo menor para enseñarle a su hijo menor a engañar, para enseñarle a mentir, para enseñarle a suplantar, para enseñarle a ir contra, contra Dios, para enseñarle a tener una actitud rebelde. Ella uh, probablemente no alcanza a medir el resultado de una consecuencia que le va a producir dolor a ella, dolor a Jacob y que puede traer tragedia. a la familia, pero no mide la consecuencia. Y hermanos, como padres de familia, ¿cuántas veces nos dejamos guiar por la emoción del momento y no somos capaces de ponernos los binoculares para extendernos en la visión más lejana y en la visión lejana ver los efectos de las preferencias Por nuestros afectos. ¿Está conmigo la idea? Nos dejamos guiar por la emoción. Y Rebeca piensa que está haciendo lo correcto. Después de todo, esto es lo que Dios quiere. El problema de Rebeca, como el problema de Jacob, como el problema de Isaac, es que no esperan los tiempos. Como el problema de Abraham, es que no esperan los tiempos. Como el problema suyo y el mío. es que no sabemos esperar los tiempos. Y pretendemos, sin esperar el tiempo de Dios, diseñar nuestro propio plan. Dios tiene un programa, Dios tiene un diseño, nos guste o no es el diseño de Dios, nos parezca que somos o no feministas o machistas, lo que tenemos que considerar no es qué es nuestra posición, sino es qué dice la palabra de Dios. Y Si la mujer en la liberación femenina uh, está de acuerdo en que el liderazgo en todos los aspectos lo pueda tomar la mujer, porque esta es su opinión, porque esta es su, su libertad, y si el hombre en una, uh, en una actitud solamente uh, basada en la tradición y en el machismo piensa que el liderazgo lo debe llevar el hombre y no la mujer, ambos están equivocados en la forma de, uh, de sustentar sus puntos de vista, porque lo que tenemos que hacer es. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y puede ser que esté de acuerdo o no. Pero Dios diseñó al hombre para un rol y a la mujer para otro rol. No estoy sugiriendo por quién votar. Nada más estoy diciendo, hermano, el plan de Dios: el plan de Dios. La estrategia de Jacob y Rebeca contra Esaú no es contra Esaú. La estrategia de, de, de Jacob y Rebeca es contra Dios y es contra la familia. La estrategia es para dividir. La estrategia de Jacob y de Rebeca es para sufrir y no para bendecir. Debemos buscar hacer. ¿Qué dice Dios antes que hacer? ¿Qué nos gustaría a nosotros hacer? ¿Y qué provoca la estrategia de Jacob y Rebeca contra Esaú? Inciso B. Pues provoca el enojo de Esaú como consecuencia del engaño. Es obvio. La consecuencia no es positiva. La consecuencia es negativa. Si una persona hace algo en contra de otra persona, sin razón, sin justicia, es natural que va a provocar el enojo. Y el enojo, hermano, en la, en, en la vida de, de, de Esaú, afecta a Esaú. Pero ese enojo ¿contra quién? Contra su hermano Jacob. Y está provocando la división entre Jacob y Esaú. El enojo... No solamente es, por otro lado, contra Jacob, pero el enojo contra Jacob, porque proviene de, de, del consejo de la madre, provoca resentimiento en el corazón y en la vida del hijo de Saúl para su madre Rebeca. Y está creando, hermano, una, una raíz, está sembrando una raíz que otra vez, tarde o temprano, va a cobrar. Va a cobrar esa factura de la que estoy hablando, que es costosa por el hecho de que no se mide la consecuencia de lo que se hace tan trivial. A veces lo hacemos como cosa tan insignificante, no va a traer mayor efecto, no va a provocar una mayor consecuencia. Pero vamos a ver cómo repetidamente las consecuencias en la vida de Saúl y en la vida de Jacob y en la vida de Rebeca. se van a manifestar vez tras vez. El enojo de Esaú es el resultado del engaño de Rebeca. Y el engaño de Rebeca va a provocar también, no solamente el enojo de Esaú, pero va a provocar la envidia de Esaú. Porque desde luego Esaú ve, ve cómo su padre Isaac bendice a su hermano menor antes que a él. que pensaba le correspondía, la bendición. Para Consuelo de la mayoría de nosotros que estamos aquí, hermano, estamos delante de una familia muy disfuncional, muy disfuncional. No solamente en su relación con Dios, sino en su interacción personal. Y digo para Consuelo, porque tal vez en esta, en esta mañana usted está aquí frustrado, uh, reconociendo, Que hay fracaso en su vida matrimonial o en su vida de padre o en su vida de, de, de, de hermano, en su relación interfamiliar, en su relación interpersonal. Pero déjeme decirle y explicarle a lo largo del sermón que la gracia de Dios es mayor, es mayor que nuestros fracasos. Y una familia fracasada. Una familia disfuncional, una familia que está totalmente actuando de una forma torpe, no, a, no acorde a la palabra de Dios. Y estamos hablando, hermano, de una familia cristiana, para ponerlo en términos contemporáneos. Una familia cristiana. Donde los padres se dicen que aman a Dios y que tienen temor de Dios. En donde los hijos crecen en el ambiente de un hogar cristiano. Y son educados en casa, bajo los programas y currículas más avanzadas de su tiempo. Educación no es todo. Instrucción no es todo. Ejemplo, algunas veces no es todo. Nada más estoy diciendo, mano, que el manejo y el, eh, el llevar y el conducir la familia es una tremenda responsabilidad que nos implica muchas cosas que hacer, más que a veces imaginamos y más que a veces contamos. Lo cierto es que no estamos exaltando las virtudes de una familia bíblica, estamos exaltando las virtudes de Dios. La estrategia de Jacob y Rebeca contra Esaú provoca el enojo de Esaú como consecuencia del engaño. El engaño de que Esaú es objeto provoca la envidia de, de, de Esaú y un enojo que lleva a Esaú a declarar que no va a descansar hasta matar a su hermano Jacob. Fíjese lo que... Uh, Proyecte el resultado de un afecto mal llevado, de un afecto diferenciado en la familia, de una preferencia marcada. Este tema de la preferencia, hermano, a la, a la luz de la Biblia es un tema bastante serio. En el libro de Santiago, el tema de la preferencia se trata de, de, de, de una forma bastante extendida. Y cuando Santiago da instrucciones a los hermanos, recuerda muy bien, seguramente usted en el capítulo 2 del libro de Santiago, hay una exposición bastante amplia en la cual Santiago dice, hermanos míos, si a vuestra congregación entrara, recuerda, una persona. con un vestido lujoso y con anillo ostentoso, y con una personalidad impresionante. Y tú te haces de la, de, a un lado y le dices, aquí hay lugar para ti. Y de la misma manera, en la misma congregación entrará un hombre con vestido andrajoso. No tiene una personalidad impresionante, apantallante. Y le dices, no hay lugar. Puedo hacerte un lugar, siéntate aquí a mis pies. ¿No hacéis acepción de personas? ¿Qué es eso? Un trato diferenciado con personas. Que tarde o temprano va a traer problemas a la congregación. Un trato diferenciado a personas, tarde o temprano va a traer problemas en la familia. El Señor uh, no, nos llama a nosotros a tener una actitud imparcial. Incluyendo. La relación interfamiliar. El enojo de Esaú trae o es un resultado del engaño de, de Rebeca y de Jacob. Y eso trae otro resultado, inciso C, la expulsión de Jacob y la envidia de Esaú. El resultado del enojo de Esaú trae como consecuencia. el deseo de Saúl de matar a Jacob, imagínese lo que está ahora enfrentando Rebeca. Rebeca, nunca pensaste que tu estrategia te iba a fallar. Y ahora estás enfrentando un problema mayor que el que pretendías a evitar. Y el problema que estás enfrentando, Rebeca, es que has levantado a uno de tus hijos contra el otro. Y uno de ellos está disponiendo en su corazón, a causa de su envidia y su enojo y su resentimiento, matar a su propio hermano. Si hubieras calculado el riesgo, habrías evitado el engaño. Si hubieras actuado con el entendimiento y no te hubieras guiado por la emoción, Hubieras evitado el deseo de Esaú de matar a Jacob. ¿Cuál es el castigo que recibe Rebeca? Lo que nosotros observamos en la palabra de Dios, note usted, estamos ya casi terminando el capítulo 27, para entrar en el sermón, en el capítulo 28. Y entonces lo que encontramos, dice la, la, la Biblia, versículo 42 del, 20, del 27. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Note usted, probablemente habían hablado Isaac con, con uh, Esaú, Rebeca con Esaú, pero Esaú había albergado en su corazón tal resentimiento contra Jacob que él dijo, hay una sola cosa que me da satisfacción. Hay solamente algo con lo que yo me puedo sentir contento. Y eso es matando a Jacob. Lo único, dijo Rebeca, que consuela a Jacob, es tu muerte. No imaginó, Rebeca, la consecuencia de su estrategia. Verso 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Mire la, la, la voz, la instrucción. La misma mujer que había dicho a su hijo Jacob, obedece a mi voz, hijo, y ve y busca dos cabritos de los mejores para que yo pueda ofrecer, eh, ofrecer a tu padre la comida que más le gusta. Ahora es la misma voz que le está diciendo, ¿qué cosa? Huye. Levántate y huye. La determinación de Esaú era clara, quería matar a Jacob. Y él dijo, versículo 45, ella dijo, Huye hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. Y note lo que dice en esta pregunta retórica. Lea conmigo. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? ¿Por qué? Y usted y yo deberíamos decirle a Rebeca, Rebeca, ¿no sabes por qué? ¿Por qué? Pareciera que, que, que Rebeca está diciéndole, Dios, ¿por qué permites que esté pasando esto? ¿Por qué el enojo de mi hijo Esaú contra mi, mi hijo Jacob se ha despertado a tal punto que uno quiere matar al otro? No sabes por qué, Rebeca. Tú provocaste. Tu parcialidad. Tu estrategia. tu instrucción, tu consejo, tu ejemplo, han motivado la conducta y la actitud de tus hijos. Y lo que está pasando ahora es que Rebeca está sufriendo, tan extremamente está sufriendo, que dice, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Lo que está diciendo Rebeca, hermanos, para decirlo en palabras cortas, es, los perdí. Perdí a mis hijos, a los dos. ¿Usted piensa que había ya, que podría haber una buena comunicación entre Rebeca y Esaú? No, Esaú estaba muy resentido con su madre, porque él sabía que ella había sido protagonista principal. en el engaño del que había sido objeto. Ahora, no estoy relevando a Esaú de responsabilidad. Recuerde que Esaú, por un plato de lentejas, había vendido su primogenitura a Jacob. Ahora se siente hurtado, pero él había tomado esa decisión. Pero por otro lado, también tenemos que Rebeca, hermana, hermano, Rebeca que amaba tanto a Jacob, el hijo de todos sus afectos. Del que quizá Rebeca pensó, nunca me voy a separar de Jacob, y Jacob nunca se va a separar de mí. Estaban tan ligados uno al otro en afecto, que ella calculó los tiempos y calculó mal, porque ahora lo que Rebeca está haciendo es diciéndole a Jacob adiós Y Jacob, hermano, se va. de la tierra, de Isaac y de Rebeca, y nunca más Rebeca lo vuelve a ver. Eso debe haberle pegado bien fuerte a Rebeca. Nunca más volvió a ver a su amado Jacob. ¿Y sabe qué fue la consecuencia? De su estrategia. Estrategia humana, estrategia uh, basada solamente en las emociones y no En el entendimiento de la palabra de Dios. Y entonces encontramos que Jacob está expulsado a causa de la envidia que Esaú sentía y tuvo que salir. Inciso la expulsión de Jacob y la envidia de Esaú. Si la historia terminara ahí, estaríamos delante de una tragedia. Una familia totalmente disfuncional, con una consecuencia en la cual la familia estaría totalmente quebrantada. Y podríamos pensar con toda razón, esa familia no tiene ninguna posibilidad, ya no hay esperanza. Si no fuera por el punto dos del sermón. El punto dos del sermón nos lleva... Al encuentro con Dios. El encuentro con Dios. Una nueva experiencia. El encuentro con Dios. Una nueva experiencia. Llegamos al versículo 1 del capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, vete a Padam Arán. Y ahí vemos eh, eh, esa parte donde, donde uh, Isaac Isaac hace caso a, a Rebeca, Isaac está consciente del enojo de Saúl, él escuchó a Saúl lo que había dicho de matar a su hermano, e Isaac dice uh, no quiero esta tragedia. Uh, así que Jacob, levántate y vete. El celo de Esaú no terminó ahí. Si nosotros vamos más adelante, notamos, hermanos, cómo Esaú tenía mucho resentimiento también con Isaac. Porque Isaac, recuerda usted, había bendecido a Jacob cuando Esaú viene para recibir bendición, haciendo lo que Isaac le había dicho que hiciera. Isaac le dice, ya di la bendición a Jacob, tu hermano. Y Esaú irrumpió en llanto. Dijimos la semana pasada, las lágrimas, hermano, no resuelve nada ya cuando las cosas están hechas. Se puede, se puede bañar el altar de llanto. Malas decisiones, malas acciones van a traer graves consecuencias, aunque llores. Y el llanto de, de, de Saúl no cambió las cosas, no las cambió. Esaú trata de arreglar un poco la situación. ¿Qué hace para tratar de arreglar la situación? Escucha que una de las razones por las cuales Rebeca argumenta que Jacob sea enviado a la casa de Labán, su hermano, para que encuentre esposa en la tierra de Canaán, lo escucha Esaú. Y entonces Esaú, que se había casado ya con mujeres uh, hititas en la región de Canaán, Mujeres cananeas, trata de encontrar una solución. Note usted lo que dice, versículo 6. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: No tomarás mujeres de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. conmigo el nueve. y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer Malá, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres, y quiso Esaú arreglar un poquito la situación para ganar otra vez la gracia de su padre Isaac, y dijo, el asunto es tomar una mujer de la tierra de Canaán, entonces tomo una mujer de la familia de Ismael, De la casa de Abraham. Para arreglar la situación. No trates. De arreglar la situación por tus propios medios. No añadas. Más de lo mismo. Si quieres hallar una solución. Busca la solución. En la palabra de Dios. Y si has cometido una falta. La manera correcta de actuar cuando se comete una falta es, reconoce la falta, reconoce que esa falta trae consecuencias, acepta la disciplina por esas consecuencias, regrésate del camino que vas y confíate en la gracia de Dios. No trates de, de, de hacer las cosas a tu manera. Llegamos al versículo 10 del capítulo 28. Y como ve, ya vamos rápido. Y salió pues Jacob de Berseba y se fue a Aram. Verso 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. El encuentro con Dios... Es una nueva experiencia. Inciso A. El encuentro se da en una situación emergente. El encuentro se da en una situación emergente. Hermano, casi es un modelo. Nunca hemos estado más cerca de encontrarnos con el Señor. Y la mayoría de las veces nos hemos encontrado con el Señor gracias a una situación de emergencia en la que estamos pasando. Y aquello que estimamos nosotros es una tragedia, ¿por qué nos está pasando? ¿Por qué estamos enfrentando una crisis? ¿Por qué una necesidad? ¿Por qué una enfermedad? ¿Por qué un abandono? ¿Por qué una situación de divorcio? ¿Por qué eh, el hijo se fue? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué eh, no tengo oportunidades? Etcétera, etcétera. Cuando estamos pasando por una situación de apremio, es decir, cuando estamos enfrentando una situación emergente, estamos más sensibles. a encontrarnos con Dios. ¿Es cierto así? ¿Hay testimonios así? Probablemente sea el suyo propio. Pero aquí encontramos a Jacob, hermano. Jacob viene cabeza agachada en el camino, pensando en lo que ha hecho, y, y pensando en lo que ha hecho, está también lamentando el hecho de que no está más al lado de su mamá. También está pensando que no está eh, eh, en el lado de su padre. También está pensando que ha dejado su casa, que ha dejado la comodidad de su casa, que ha dejado la privacidad de su, de, de, de su eh, recámara, que ha dejado la comodidad de su cama. Y ahora lo encontramos, ¿dónde? En el campo abierto. ¿Cuál es la recámara de Jacob? El campo. No. Su cama no es king size y su colchón no tiene colchoneta. Está en el campo. Y su almada no es de plumas de ganso. Su almada es, ¿qué cosa? Una piedra. Y Jacob está allí lamentando su situación, está allí enfrentando la crisis del abandono. de todas las cosas, no tiene familia, no tiene amigos, no tiene comodidades, no tiene nada, está en una situación de total apremio y de total abandono, para decirlo en las palabras del bosquejo, está en una situación emergente. Y en esa situación emergente, está en la condición de un encuentro con Dios. Déjame decirte esta mañana, hermano, si tú hoy estás en una situación emergente, Aprovechalo. Dios te está poniendo en esa situación porque quiere encontrarse contigo. Date cuenta de tu situación de emergencia. Advierte que los focos ámbar están encendiéndose para decirte, Dios... Te está llamando la atención. Dios te está diciendo aquí estoy yo. Dios te está diciendo voltea tu rostro a mí. Dios te está diciendo estoy a la puerta y amo, Si oyes mi voz abre la puerta y yo quiero entrar a ti. Porque el encuentro con Dios casi indistintamente en la historia de la Biblia y en la historia personal y en la experiencia familiar suya y mía ha sido que Dios nos ha encontrado más fácilmente cuando estamos en situación emergente. B, el encuentro será de una forma exclusiva. El encuentro se da en una forma exclusiva. ¿Qué quiero decir con eso? Usted habrá observado, hermano, que como Dios encontró a Abraham fue de una manera. Como Dios llamó a Isaac, fue de otra manera. Como Dios llamó a cada personaje en la Biblia, fue de manera. Especial y de forma diferente. A Levi de una manera, a Saulo de Tarso de otra manera, a Saqueo de otra manera, a Juan de otra manera, a Jacob de otra manera, a cada uno de una manera particular, a Moisés de una manera, a Jonás de otra manera. Y lo que estoy diciendo es que Dios tiene su manera particular de llamar a cada persona en su propia circunstancia. ¿Está de acuerdo con eso? Dios llama de una manera exclusiva. A cada uno. Y lo que está pasándote a ti, tal vez tú muchas veces has dicho, esto nomás me pasa a mí. A mí todo me sale mal. He escuchado personas así? Personas que dicen, todo me sale mal. Y ya dan por hecho anticipadamente que van a fracasar porque todo les sale mal. Mira. Es probable que todo te sale mal por tus malas decisiones. Y es probable también que Dios está permitiendo que te salgan mal las cosas para que en medio de esa condición te des cuenta que Él quiere encontrarse contigo, que Él quiere encontrarse contigo. Y Él permite eso y tú debes aprovechar esa circunstancia para encontrarte con Él, porque es probable que esa pueda ser la manera exclusiva de cómo Dios te quiere hablar a ti. Y eso que tú puedes ver y que puedes creer que es mala suerte es nada más la manera de cómo Dios te está hablando y te está llamando. Y lo que está pasando en la vida de Jacob, hermano, es justamente uh, que, que Dios lo está, lo está orientando, lo está conduciendo. Dios no está de acuerdo con Rebeca y no está de acuerdo con Jacob y no está de acuerdo con el engaño y no está de acuerdo con Esaú y no está de acuerdo con Isaac. Pero Dios es fiel a su promesa y Dios, aún las cosas que nosotros hacemos mal, los errores que nosotros cometemos, las fallas en las que caemos, las puede enderezar a bien. ¿No es esto lo que dijo José? ¿Por qué? Por su fidelidad. ¿Y sabe por qué otra cosa? Por amor a Abraham. Y usted dirá, ah, entonces el personaje principal y grande personaje es Abraham. No, Dios no estaba de acuerdo con Abraham en las cosas que Abraham hizo mal. pero por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. El encuentro se da de una forma exclusiva. C. Sí. El encuentro se da cuando Dios habla y el hombre escucha. El encuentro se da cuando Dios habla y el hombre escucha. Hermanos, si Dios habla y tú no escuchas, no hay encuentro. Dios puede estar hablando una vez y otra vez y otra vez y otra vez y tú no escuchas, no hay encuentro. ¿Sabes una cosa? Jacob había oído de Dios y Dios había intentado hablar con Jacob tantas veces como trata de hablar con nosotros, pero Jacob no había escuchado la voz de Dios. hasta que llegando ahí en la situación emergente de que estamos tratando, veamos el pasaje, dice, Mira la manera singular de Dios, verso 12, estamos en Génesis 28, y soñó, Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, otra vez note usted, Dios está en lo alto de la escalera y Dios dijo. Y por primera vez nosotros vamos a darnos cuenta que Dios dijo. Y por lo que estamos leyendo aquí es que Jacob, ¿qué cosa? no estaban siguiendo, ¿verdad? Jacob escuchó. Dios dijo y Jacob escuchó. Pues lo que está diciendo aquí es justamente que Jacob escucha y vamos a ver que Jacob escucha por lo que por lo que vemos en los en, en el versículo posterior. posteriores, pero encontramos aquí Dios está hablando Dios, hermano, observe lo que... Eh, eh, el sueño no es un sueño trivial, no es un sueño circunstancial nada más. En el sueño, lo que, lo que, lo que a Jacob está soñando, ¿qué cosa es? Una escalera. Una escalera. Ahora, esta escalera tiene una particularidad. Esta escalera tiene una particularidad. Es una escalera que asciende hasta que su extremo superior ¿Llega a dónde? Al cielo. Es una escalera que da conexión de la tierra al cielo. Es una escalera que ilustra camino de la tierra al cielo. Es una escalera que permite, llegando al cielo, ver el cielo. Es una escalera que permite ver el cielo abierto, donde, es, donde la escalera, el extremo superior de la escalera, está posándose sobre una porción del cielo. Ahora, usted sabe cómo son los sueños. Ah, hay cosas inexplicables. Muy pocas veces sueño y muy pocas veces recuerdo los sueños y no les voy a contar el sueño. Ah, ya se lo conté a mi esposa. Pero, pero soñé. No, no me alcanzaría el tiempo a contarles. Pero estaba bien, bien interesante el sueño. Bien interesante. Se estaba acabando el mundo. De una manera muy, muy muy interesante. Si es que se puede llamar acabar el mundo. Los, las montañas todas se estaban derritiendo. Y estaban invadiendo las ciudades. La tierra toda se estaba abriendo. Y estaba consumiendo, devorando. La población. La gente estaba tan alarmada. Estaba tan preocupada. Y estaban escuchándose oraciones y cantos de temor, de miedo por lo que estaba pasando. Lo bueno del sueño es que yo no estaba entre las personas que estaban pereciendo. Hay muchos detalles más que otra vez no tengo tiempo de contarles. Pero el sueño tiene cosas muy extrañas, porque estaban ahí personajes que ya no viven, y personajes que viven no estaban. Y esto nomás lo estoy diciendo para, para, para decir que Jacob está soñando, y que soñando, no nos parece extraño que entonces ve una escalera, y la escalera está llegando al cielo, y en el cielo, en el extremo de la escalera, en el extremo superior, ¿qué ve? A Dios. Y Dios le habla, y Él escucha. Y note lo que Él dice. Dice, y aquí que estaba en lo alto de ella Jehová, el cual dijo. Note usted lo que, lo que el Señor dice, el Señor hermano, cuando habla no nos deja lugar. Él, él se identifica y nosotros lo identificamos. Y Jacob dice, allí estaba Jehová. Y Él dijo, yo soy Jehová. Y sabe, hermano, Jacob comienza a conocer al Señor. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera. que fueres Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Porque lo que te he dicho a ti es lo que le dije a Isaac. Y lo que le dije a Isaac es lo que le dije a Abraham. Y yo soy fiel. Y yo no cambio. Y eso sería parafraseando las palabras que el Señor le está diciendo a Jacob. Pero lo que quiero destacar es el hecho, hermanos, de que el encuentro se da en una situación emergente. El encuentro se da en una forma exclusiva. El encuentro se da cuando Dios habla y el hombre escucha. Y de el encuentro te permite conocer a Dios más exactamente. El encuentro te permite conocer a Dios más exactamente. Y cuando vemos nosotros que se da la conversación entre Jehová y Jacob, entonces Jacob hace una declaración. Y en la declaración de Jacob, Jacob dice... Note versículos 16 y 17, lea conmigo por favor. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ahora Jacob conoce a Jehová. Y Jacob dice, ciertamente, el encuentro te permite conocer a Dios más, exactamente. Jacob conocía al Dios de Isaac. Jacob conocía al Dios de Abraham. Pero Jacob no conocía al Dios de Jacob. Y hermano, probablemente tú conoces al Dios de tus padres. Tal vez conoces al Dios de tus abuelos. Yo recuerdo todavía con mucha emoción, cómo mi abuelo hablaba. Y él decía, mi Dios, mi Dios. Era, era un gozo escuchar a mi abuelo hablar de su Dios. Con conocimiento, con entendimiento, con convicción, con amor, con pasión. Los primeros años de mi vida en la crianza crecí con mis abuelos. Hermanos, yo dormía y despertaba. Y cuando me dormía, mi abuelo estaba de rodillas. Al pie de la cama. Y cuando me despertaba entre la noche, mi abuelo permanecía de rodillas al pie de la cama. ¿Qué tanto hablaba con Dios? ¿Qué tanto? Y cuando cantaba, tenía su devocional de horas. Y les he compartido algunas veces que cantaba en el himnario en forma tan ordenada. Comenzaba en el himno uno Y luego cantaba el dos, el tres. Y así sucesivamente cantaba por orden el himnario de gloria y triunfo. Todos los himnos con la misma melodía. ¿Cómo aprendí yo? Todos igualitos. Para él no había música diferente de himno tras himno. Una cosa, hermano, es conocer al Dios de tus abuelos o al Dios de tus padres. Y otra cosa es conocer tu Dios, tu Dios. Abraham era uno, Isaac era otro, Jacob era otro. Y ahora Jacob tiene un entendimiento personal de quién es Dios. Y lo que él dice, hermano, nos debe llamar la atención, porque él dice Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. Yo no sabía que Dios es omnipresente, yo no, yo yo pensaba. que Dios estaba allá en la casa, eh, eh, en la habitación de Isaac, mi padre, porque allí había visto tantas veces a Isaac conversar con Dios, y yo, yo pensaba que la casa y, y, y la cama de mi padre y, y, y la persona de mi padre era tan especial que la bendición que él me diera era porque Dios estaba allí. Y ahora encuentro, dice Jacob, que uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. Y ahora encuentro que Dios sí estaba en la casa de mi padre Isaac y también está aquí. Y yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. ¿Qué cosa, hermano, no sabes de Dios? ¿Qué cosas no sabes de Dios? Y todavía te tienes que preguntar, ¿y por qué no lo sabes? Porque conoces a Dios de oídas. o por experiencia personal. ¿Porque conoces al Dios de la religión o porque tienes una relación personal con Él? Ese es el tema del sermón. El encuentro con Dios te permite conocer a Dios más exactamente. ¿Sabes, hermano, que cuando el Señor Jesucristo llamó a los discípulos, también llamó a Natanael? Y cuando llamó a Natanael, Dice el Señor, que cuando vio a Natanael que se acercaba, el Señor dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael se emocionó cuando el Señor Jesucristo lo identificó como un hombre en el cual no había engaño. Y es curioso, hermano, porque el Señor dice a Natanael que este es un hombre en el cual no hay engaño. Y va a usar el pasaje de la escalera de un hombre en el cual si sí había engaño. ¿Quién era quién? Jacob. Ahora, el Señor dice, dejemos de lado a Jacob, pero Natanael es un hombre en el cual no hay engaño. Y, y, y Natanael se puede sentir aludido por eso y, y se puede sentir muy halagado con eso. Y el Señor le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿creíste, Natanael? Cosas mayores que estas verás. Y verás el cielo abierto. Y verás la escalera de Jacob. No le dice exactamente eso, pero eso le dice. Y verás al Hijo del Hombre. Y ángeles subirán y descenderán del cielo y le servirán. El sueño de Jacob. Y lo que, la, lo, lo que el Señor Jesucristo está diciendo, hermano, en lo que implica el extremo de la escalera es, hay un camino al cielo. hay una escalera que lleva al cielo cantábamos un coro con esa uh, con esa letra recuerdo en los principios de la iglesia hay una escalera que conduce al cielo decía no si tú quieres ir empieza a subir si tú quieres ir empieza a subir Y el Señor dice, yo soy la escalera que conduce al cielo. Y le dice a Jacob, Jacob, ¿quieres la bendición? No es a tu manera, no es a tu manera. Hay una escalera. Y tienes que subir la escalera. La escalera es en etapas, en etapas. en paso a paso desde la tierra hasta el cielo no va solo ángeles que son mensajeros y que son servidores de Dios te van a ayudar porque el ángel de Jehová acampa al de alrededor de los que le temen ¿Y qué? Y los defiende, los ayuda a, a subir La escalera, la vida cristiana, hermano, es una escalera. Pablo escribiendo a los corintios nos lo refleja de esa manera cuando nos dice que nosotros vamos de gloria en gloria. De escalón en escalón, ascendiendo al cielo. En el proceso de la santificación. Número tres. después de que hay un encuentro con Dios debe haber una entrega, y entonces llegamos al punto 3, la entrega de Jacob y la bendición espiritual la entrega de Jacob y la bendición espiritual y ahora encontramos ahí a Jacob versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová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 La entrega debe ser por entero. Un encuentro real con Dios demanda una entrega total. Una vez que pones la mano en el arado, no debes ver atrás. La entrega debe ser total. Sin reservas. No puedes decir, Dios, sí te doy tal, pero no te doy tal otro. Sí, toma mi vida, mi alma, pero no mi tiempo. Sí, mi tiempo, pero cierto tiempo. Sí, mis bienes, pero me reservo tales bienes. Si has tenido un encuentro con Dios, tu entrega tiene que ser sin reservas. debe ser por entero. En el caminar con Dios, hermano, no, no podemos nosotros escatimar, no podemos uh, de, llegar al punto en, en el cual podemos decir, pues Dios, hasta que cumpla tantos años, yo te quiero servir después de los 60. Cuando tenga mi credencial. Del IPAM. Entonces te voy a servir. Mientras tanto me voy a servir. ¿Y quién te garantiza? Yo por lo menos ya la tengo. Tiene sus beneficios. Pero ¿quién te garantiza que puedes tener que puede llegar a los sesenta. ¿Ya tienes un encuentro? Entrégale todo. Entrégate allí en el altar del Señor. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto real y es el culto racional. Entrega por entero. Inciso B. La entrega produce cambios evidentes. La entrega produce cambios evidentes. No basta que tú digas me entrego, sino que tiene que haber evidencia de tu entrega. Y la evidencia de tu entrega se refleja en tus hechos, en lo que haces. Si tú hablas de estar entregado a Dios y no buscas a Dios en el tiempo en que Dios debe ser buscado, Si tú dices que eh, has tenido un encuentro con Dios y no sigues las pisadas del Señor, si dices que tienes un encuentro con Dios y todavía escatimas darle al Señor tus talentos, tus habilidades, tus capacidades, tu tiempo, tus recursos, tu diezmo, entonces no estás entregando, ni entregándote al Señor. me veía tentado a predicar un sermón exclusivamente del diezmo, porque este es un pasaje, por cierto, el más usado en el Antiguo Testamento para hablar del diezmo. Pero estudiando bien el pasaje me di cuenta que no era muy oportuno usar ese pasaje para el diezmo, porque podía enseñar equivocadamente acerca del diezmo. ¿Por qué? Porque está en un contexto, hermano, Donde Jacob, aunque muy sincero, muy equivocado, aunque muy sincero, muy equivocado, en la parte de la entrega, en la parte de la entrega, con una teología equivocada, y se ve que apenas está naciendo, es inmaduro en su relación espiritual, porque apenas tiene un encuentro con Dios, él había nacido y crecido en la religión, pero no tenía una relación con Dios hasta ahora. Y en el principio de su relación con Dios, tiene una, un, un concepto equivocado de lo que es el servicio y de lo que es la entrega total. Y llega al punto entonces, Jacob, donde dice, note usted, versículo ah, 18, se levantó de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal, derramó aceite encima de ella, ella, note lo que está haciendo, está haciendo idolatría, está tomando una piedra, está haciendo algo con la piedra, y luego note usted lo que va a decir después, y llamó el nombre de aunque lucera el nombre de la ciudad primero versículo 20 lea conmigo si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a la casa de mi padre Jehová será mi Dios ahora note usted lo que dice y por eso no me parece que es muy oportuno citar este pasaje de una persona que es inmadura Apenas está naciendo en la vida espiritual y recién nacido, hermano. Una de las cosas que cuesta más trabajo es el sentido de la entrega. Y de la entrega en el sentido de entregarse primero él al Señor. Y entregándose él, entrega todo lo demás. Pero Jacob lo entiende de otra manera, como lo entendemos la mayoría de las veces nosotros. Dios, si me das un trabajo donde gane mil, te voy a dar el diezmo. si me das un trabajo donde gane diez mil te voy a dar el diezmo si me das un trabajo donde gane veinte mil quizá te voy a dar el cinco porque el diezmo ya es mucho no sé otros pastores Hace mucho que en la iglesia pusimos nombre a los a los sobres de diezmo. Aprecio que algunos sin mayor problema mencionan su nombre y otros no lo mencionan en el en el sobre de su diezmo. Sabe una cosa, hermano. Yo sí sé quién diezma. Ahora. La Biblia dice: Honra al Señor con tus bienes. Una parte de lo que Dios te da. Y puede ser que no diga diezmo. En el Nuevo Testamento, salvo aquella referencia que hace de los fariseos que diezmaban, aún las especies aromáticas. Pero la Biblia sí dice, el encuentro con Dios demanda una entrega. Por entero. Por entero. Y la entrega al Señor produce cambios evidentes, cambios evidentes en nuestra vida, que se pueden ver, que se pueden advertir, que se pueden observar. Y así como hay en esta congregación, sin duda, en todas las congregaciones, que nos componemos igual cualquier congregación de personas humanas con debilidades, como la familia de Jacob y de Isaac. Habrá unos que dan más del diezmo, sacrificialmente, y habrá otros que ni el diezmo. Pero ni el que da más, ni el que da menos, es mejor en ese sentido. Jacob tenía una teología equivocada en relación al diezmo. Y hay una teología equivocada que, que, que se predica hoy en día en relación a esto. Y la teología equivocada es, Dios, si tú me das, ¿qué cosa? Yo te doy. ¿Y qué es lo correcto en esto? Dios, yo me doy. Si tú me das, y si no me das, también me doy. Me entrego en forma total y por entero, y note lo que dice lo que dice Jacob tuvo miedo, y, y, y en la emoción, y otra vez Jacob actuó con emoción en este momento, tenía más matices carismáticos que bautistas, y entonces dice versículo diecisiete. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué respuesta, qué reacción tiene Jacob? Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, ¿qué está diciendo Jacob? Ahora, ¿esa era la casa de Dios y la puerta del cielo? ¿Sí o no? Es una pregunta difícil, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Jacob? En su emoción, y solamente basado en su experiencia, Jacob estaba haciendo de él lugar, de él lugar, un lugar especial y sagrado. Diciendo, aquí está, finalmente encontré la casa de Dios, y encontré la puerta del cielo. Pero en ese momento, en su inmadurez, Jacob, con el lugar, que todo está relacionado con el lugar, como es la cultura y como es la reacción natural de Dios que tenemos cuando aún comenzamos el nacimiento precario de Dios. pero equivocados, a toda... pensamos en la vida cristiana muy honestamente, muy sinceramente pero equivocados a todavía porque estamos en el proceso de aprender y en la medida que vamos aprendiendo, vamos entendiendo vamos entendiendo más y más, vamos conociendo más y más a Dios y en la medida que vamos conociendo más y más a Dios, vamos creciendo muchas veces Jacob quiso regresar ahí a Betel para renovar, para renovar sus votos podía serlo en cualquier lugar, pero bueno, uh, eh, otra vez es el, es el espíritu humano que a veces nos lleva a considerar más el lugar que la omnipresencia del Señor. C. La entrega te permite vivir de manera más excelente. Y lo que vemos, hermanos, en, el, en, en, en los versículos y capítulos posteriores, que no vamos a tocar hoy, sino que los tocaremos en los domingos posteriores, es que Jacob comienza una vida más excelente. Ahora comienza a vivir. La diferencia del pasado y del presente, Y del futuro de Jacob fue su encuentro con Dios. Hermano, lo que puede hacer diferencia en tu pasado y tu futuro es si en tu presente te encuentras con Dios. Si hoy te encuentras con Dios. Es probable que hayas intentado de muchas maneras acercarte a Dios. Es probable que en esta mañana tú puedas decir... Yo tengo mi religión y he buscado a Dios en mi religión. Es probable que, eh, que me digas en esta mañana, hermano, yo he visitado otras iglesias y, y, y también ah, he tomado algunas decisiones. Yo ya soy cristiano, yo ya levanté la mano una vez, yo ya hice la oración de fe una vez, yo ya pasé al altar una vez. No estamos hablando de eso. Eso es religión. Pero de lo que estamos hablando en esta mañana es de una relación con Dios. de una relación con Dios. Jacob no conoció al Señor hasta que tuvo una relación con Él y nació en un hogar donde había religión y no conocía a Dios. Lo conoce en Betel. Ahí tiene su encuentro con Dios. Tú puedes tener un encuentro con Dios hoy. Al igual que Jacob, muchos de nosotros pensamos que podemos ayudar a Dios. Anticipándonos a sus tiempos, como hizo Abraham, Isaac y Jacob. Agradándolo con nuestra religiosidad, como en algún momento pensaron ellos. Amarlo a nuestra manera, como pensaba Rebeca. Y Jacob, haciendo las cosas a su manera. Sin aceptar que ni Jacob, ni nadie, ni usted, ni yo, puede acercarse a Dios a su manera. Hay una manera, nada más, de acercarse a Dios. Confiando no en sus méritos personales, sino en la gracia y en la misericordia de Dios. Y no importa el pasado, nomás lo que importa en este momento es el presente. Hoy usted puede tener un encuentro con Dios, en acercarse a Dios y poner su fe en la gracia ofrecida de Dios. Por medio de Jesucristo. Jesucristo es la escalera que conduce al cielo. Vamos a orar. Mientras oramos, tal vez en esta mañana haya alguien entre nosotros que dirá: Hermano, Dios ha hablado y yo estoy en una situación de emergencia y necesito encontrarme con el Señor. Esta mañana, Dios. pronunció su voz y yo escuché. Ahora quiero responder al llamado del Señor y quiero poner mi fe en Jesucristo, la escalera que me lleva al cielo. Quiero poner mi fe en Cristo y lo quiero recibir como mi salvador personal esta mañana. Si hubiera alguna persona así entre nosotros, levantará su mano ahí en su lugar. Y la pastora ore por mí. Yo necesito a Cristo. Amén. Dios te bendiga, hermano. ¿Hay alguien más esta mañana? Levantará su mano ahí en su lugar. Amén. Sí. Gracias. Amén. Una jovencita aquí. Si hubiera alguien más esta mañana, ahí en su lugar, levantará su mano y dirá, yo también. El Señor me, me habló. Y yo quiero responder. Quiero un encuentro con el Señor. ¿Habrá alguna persona más? ¿Alguien más? Quizá tú eres creyente, hermano. Y no dudo que has tenido un encuentro con el Señor. Pero has estado equivocado en tu relación con Él. Distanciado. Y esta mañana tú quieres reconciliarte con el Señor. Una vez más. En alguna área de tu vida has fallado, no le has en entregado el total, el entero. Y solamente le has dado una parte. Si esta mañana hubiera alguien así dirá, pastor ore, ore por mí, ore por mí. Ayúdeme a orar. Yo quiero entregarme al Señor. Amén. Habrá alguien más Levantará su mano en su lugar. Dios le bendiga. Sí. Amén. Amén. Alguien más. Amén. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Tu palabra es, es poderosa, es viva, es eficaz, es efectiva, no vuelve vacía. Y esta mañana oramos Dios que produzca el fruto abundante que tú tienes previsto. Tu nombre sea exaltado entre nosotros hoy. Gracias por cada persona tomando una decisión. Te bendecimos y te alabamos.